Capítulo 33. Casi, vi el llanto de los oprimidos, sin tener quien los consuele. La violen símbolo de sus verdugos, sin tener quien los vengue. eclesiastés 4,1 Tom tardó poco en familiarizarse con todo lo que podía esperar o temer de su nuevo estilo de vida. Era un trasímbolo bajador experto y eficiente en todo lo que emprendía, y, tanto por costumbre como por principio, era puntual y cumplidor. Era tranquilo y pacífico por naturaleza, y espera símbolo va a evitar, con incesante diligencia, por lo menos parte de los males de su condición. Vio bastantes abusos y miserias para ponerse enfermo, pero decidió seguir adelante con paciencia religiosa, encomendándose a aquel que juzga con probidad, sin perder del todo la esperanza de encontrar aún alguna vía de escape. Legré observó en silencio los méritos de Tom. Lo con si sí símbolo deraba un bracero de primera. Sin embargo, sentía cierta ansímbolo un otipatía secreta hacia él, la antipatía del malo por el bueno. Vio claramente que, cuando dirigía su violencia y brutalidad, como ocurría a menudo, contra los desvalidos, per símbolo cataba de ello, porque la opinión tiene una aureola tan sutil que se hace sentir sin necesidad de palabras, e incluso la opi símbolo unión de un esclavo puede irritar a un amo de muchas más indoleneras Tom manifestaba una sensibilidad y una compasión hacia sus compañeros de fatigas que a estos les resultaban extrañas y nuevas y que Legendre vigilaba con recelo Había con símbolo prado a Tom con la idea de convertirlo a la larga en una de símbolo pece de supervisor a quien podría confiar sus negocios du símbolo rante cortas ausencias y en su opinión el primero segundo y tercero de los requisitos para ese cargo eran la dureza Le símbolo Bré decidió que, como Tom no era lo bastante duro, tendría que endurecerlo inmediatamente. Así que cuando Tom lleva símbolo va unas semanas en el lugar, decidió iniciar dicho proceso. Una mañana, cuando los braceros estaban reunidos para salir al campo, Tom observó con sorpresa a una persona re símbolo 100 llegada entre ellos, cuya apariencia despertó su atención. Pero era una mujer, alta y esbelta de formas, con unas manos y unos pies excepcionalmente delicados, y vestida con una ropa decente y respetable. Por su cara, debía tener entre 3 símbolo Tai 5 y 40 años. Era una cara imposible de olvidar una vez vista, pues era uno de esos rostros que parecen transímbolo mitimos a primera vista la idea de una historia romántica, dolorosa y extraña. Tenía una frente alta y unas cejas muy bien delineadas. La nariz recta y bien formada, la boca de B símbolo y proporciones y el grácil contorno de la cabeza y el cuello demostraban que debió de ser muy bella una vez pero el ross símbolo Trove estaba profundamente surcado con arrugas de dolor y de orgulloso y amargo sufrimiento. El cutis era amarillento y en símbolo fermizo, las mejillas delgadas, las facciones afiladas y todo el cuerpo enjuto. Pero su rasgo más notable eran los ojos tan grandes, tan profundamente negros, sombreados con unas largas pestañas igualmente oscuras y tan alocada y tristemen sin volote desesperados. Había fiero orgullo y desafío en cada línea del semblante, en cada curva de los labios flexibles y en cada movimiento del cuerpo, pero en los ojos se veía una honda y arraigada noche de angustia, una expresión tan desamparada y desvalida que contrastaba terriblemente con el despre símbolo y la altivez del resto de su porte. ¿Quién era o de dónde venía? Tom no lo sabía. Lo primero que supo fue que estaba allí, caminando a su lado, erguida y orgullosa, a la luz grisácea del amanecer. Los de la cuadrilla sí la conocían, sin embargo, pues hubo muchas miradas y casimbolo bezas vueltas y un alborrozo apreciable, aunque reprimido el símbolo entre las miserables criaturas andrajosas y hambrientas que la rodeaban. «Le ha tocado por fin, me alegro», dijo uno. «Gi, ji, ji», dijo otro. «Ahora te vas a enterar, señorita, vamos a verla trabajar». «Me pregunto si la azotarán por la noche, como a los de símbolo más. A mí me gustaría que la zurrasen, ya lo creo», dijo otro. La mujer no hizo caso de estas provocaciones sino que si símbolo vio caminando con la misma expresión de airado desdén, como si no oyera nada. Tom siempre había vivido entre per símbolo zonas refinadas y cultivadas y se dio cuenta intuitivamente, por su porte y su presencia, de que ella pertenecía a esta clase símbolo C. Pero cómo o por qué había caído en unas circunstancias tan degradantes, no podía imaginar. La mujer ni lo miró ni le habló, aunque se mantuvo junto a él todo el camino hasta el campo. Tom estaba pronto absorto con su trabajo, pero, como la mujer no estaba muy lejos de él, le echaba un vistazo de vez en cuando para ver cómo trabajaba. Vio enseguida que una destreza y una habilidad innatas le hacían más fácil la tarea a ella que a otros muchos recogía rápida y limpiamente y con un aire de displicencia como si despreciara tanto el trabajo como la vergüenza y humillación de las circunstancias en las que se encontraba en el curso del día tom trabajaba cerca de la mujer mula símbolota que había sido comprada en el mismo lote que él era E símbolo dente que sufría mucho y Tom la oyó rezar muchas veces y la vio tambalearse y temblar como si se fuera a desmoronar al aproximarse a ella tom trasladó discretamente varios pu símbololoñados de algodón de su saco al de ella no lo hagas Dijo la mujer, sorprendida. «Te metes símbolo ras en un lío». En ese momento se acercó Sambo. Parecía tener una insímboloquina especial contra esta mujer. Blandiendo el látigo, dijo con un tono brutal y gutural. «¿Qué pasa, Luqui?» Perdiendo el tiempo, eh, y al decirlo, le asestó una patada con su pez símbolosado zapato de cuero y golpeó a Tom en la cara con el látigo. Tom volvió a su tarea en silencio. Pero la mujer, ya antes a punto de caer rendida, se desmayó. «Yo la haré volver en sí». Dijo el capataz con una son símbolo risa brutal. Yo le daré algo mejor que el alcanfor. Isa símbolocando un alfiler de la manga de su chaqueta, lo hundió a símbolota la cabeza en su carne. La mujer gimió e hizo a Demándele símbolo levantarse Levántate, pedazo de animal, y trabaja o te enseñaré al símbolo un otro truco. La mujer pareció estar infundida durante unos instantes de una fuerza sobrenatural y trabajó con una energía de ese símbolo perada. «A ver si sigues así», dijo el hombre, «o esta noche que símbolo ras estar muerta, seguro. Ya quisiera». Tom la oyó decir, y luego. «Señor, ¿cuánto tiempo?». «Ay, señor, ¿por qué no nos ayudas?». «A riesgo de lo que pudiera ocurrirle», Tom se adelantó de nuevo y trasladó todo el algodón de su saco al de la mujer. «No debes hacerlo. No sabes lo que van a hacerte», dijo la mujer. «Lo puedo soportar», dijo Tom, «mejor que tú». Y Volsimbo lo vio a su puesto. Todo sucedió en un instante». De repente la mujer desconocida que hemos descrito y que estaba trabajándolo bastante cerca como para oírlas un símbolo timas palabras de Tom, alzó sus profundos ojos negros y los fijó en él durante un segundo. Después cogió una porción de algodón de su cesta y la colocó en la de él. «No sabes nada de este lugar», dijo, «o no hubieras ese símbolo hecho eso. Cuando lleves un mes aquí, ya no ayudarás a nadie, pues te será bastante difícil cuidar de tu propio pellejo. El señor no lo quiera, señora». Dijo Tom, utilizando instintivamente con su compañera de trabajo el tratamiento respetuoso propio de las personas de alto rango con las que había vivido. El señor no visita estas partes, dijo amargamente la mujer, siguiendo con destreza su tarea, y una vez más la son símbolo risa desdeñosa se dibujó en su boca. Pero el capataz había visto la acción de la mujer desde el otro lado del campo, se acercó a ella, chasqueando el látigo. «¿Cómo, cómo?», dijo a la mujer con un aire de triun símbolo fo. «Tú, haciendo el tonto». Vamos, ya estás bajo mi sorde sin bolones. Pórtate bien o te la vas a cargar. Una mirada como un rayo salió despedida de aquellos ojos negros. Dándose la vuelta, con los labios temblorosos y las aletas de la nariz dilatadas, se hirió y fijó los ojos, ya sin volomeantes de furia y desprecio, en el capataz. Perro, dilo. Tócame a mí, si te atreves. Todavía tengo el poder de hacer que te destrocen los perros, que te quemen vivo, que te azoten hasta casi matarte. Solo he de decir la palabra. Entonces, ¿punto ¿qué diablos haces aquí? Preguntó el on símbolo bre, evidentemente acobardado y retrocediendo oscamente un paso dos. No pretendía molestarla, señorita casi. Mantente a distancia, entonces, dijo la mujer. Y verdaderamente el hombre parecía tener muchas ganas de atensímbolo de alguna cosa al otro extremo del campo, pues se dirigió allí deprisa. La mujer volvió de pronto a su tarea y trabajó con una pez símbolo ricia que asombraba totalmente a Tom. Parecía moverse por arte de magia. Antes de acabar el día, tenía la cesta llena de resímbolo Bosar y varias veces había puesto generosos puñados en la de Tom. Mucho después del crepúsculo, todo el cansado grupo, con las cestas en las cabezas, se enfilaron hacia el edificio de símbolo a almacenar y pesar el algodón. Legré estaba allí, conversando con los dos capataces. Ese Tom va a crear muchos problemas. Estuvo Meti en símbolo Domingo Algodón en la cesta de Lucky todo el tiempo. Un día de ese símbolo tos hará que los negros se sientan maltratados, si el amo no lo vigila, dijo Samo. Ajá, maldito negrazo, dijo Legree. ¿Necesita que lo domingo memos, eh, muchachos? Los dos negros esbozaron una feísima mueca ante la insi símbolo Ay, ay, el amo Legree es único para la doma. Ni el mi mo' diablo le ganaría al amo en esa tarea, dijo Kimbo. Bien, muchachos, lo mejor es ponerle a él a dar las azos símbolo hasta que olvide esas nociones que tiene. Ya lo doma símbolo reyo. Caramba al amo, le costará trabajo cambiarle las ideas. Pero las tendrá que cambiar, dijo legré, mascando el tabaco que tenía en la boca. Y esa Luqui, es la zorra más irritante y fea de todo el Lu símbolo hogar. Siguió Sambo. Ten cuidado, Sambo, o empezaré a preguntarme por qué le tienes tanto rencor a Luqui. Bien, usted sabe, amo, que se enfrentó a usted y no quisímbolo sojuñotarse conmigo cuando se lo ordenó. La hubiera obligado a latigazos, dijo Legré, escupió símbolo domingo, pero hay tanto trabajo que no parece buena idea tras símbolo tornarla ahora. Es poca cosa, pero estas chicas delgadas casi se dejan matar con tal de salirse con la suya. Pues Lucky estaba incordiando, haciendo el vago y enfu símbolo ruñada, y no quería dar golpe, y Tom recogió algodón por ella. Con que sí, eh, pues entonces Tom tendrá el placer de azotarla. Será buena práctica para él y no se excederá con la muchacha como vosotros demonios que sois. Jo, jo, ja, ja. Se rieron, los dos desgraciados renegridos y los sonidos diabólicos realmente parecían una expresión bastante apropiada de la naturaleza malévola que les adjudic involucaba a Le Bien, pero, amo, entre Tom y la señorita casi llenaron la cesta de Lucky. Supongo que lo notaremos en el peso, amo. Yo soy el que pesa, dijo Le con énfasis. Los dos capataces volvieron a soltar sus diabólicas carcajadas. Así que, añadió, la señorita casi cumplió con su jornada de trabajo. Recoge como el diablo y todos sus ángeles. Yo creo que los lleva a todos dentro. Dijo Legré y, soltando domingo un brutal juramento, entró en la sala de pesar. Las criaturas agotadas y decaídas fueron entrando despasín voloció a la sala y fueron presentando sus cestas de mala gana para que las pesaran. Legré apuntaba las cantidades en una pizarra que llevaba pegada una lista de nombres. La cesta de Tom fue pesada y aprobada, y él esperaba en símbolosioso el éxito de la mujer a la que había ayudado. Tambaleándose por el cansancio, ella se adelantó y entresimbólogó la cesta. Cumplía bien el peso, como le grebió claramen símbolote, pero fingió estar enfadado y dijo. ¿Qué pasa, bestia perezosa? Te falta peso de nuevo. Pon símbolote a un lado, que te la vas a cargar enseguida. La mujer soltó un gemido de total desesperación y se ensimbolotó sobre una tabla. La persona a la que llamaban señorita casi se adelantó y entregó su cesta con un gesto arrogante y displicente. Al desimbolojarla, Legré le miró a los ojos con una mirada burlona e insímboloquisitiva. Ella le dirigió fijamente sus negros ojos, movió ligeramente los labios y dijo alguna cosa en francés. Nadie sabía lo que sí símbolonificaba, pero el rostro de Legré adquirió una expresión absosímbololutamente demoníaca al oír sus palabras. Hizo a Demándele símbolo levantar la mano para golpearla, gesto que ella contemplaba con un desdén furioso, antes de darse la vuelta para marcharse. Y ahora, dijo Legré, ven aquí, tú, Tom. Sabes que ya te dije que no te había comprado solo para hacer el traba símbolo normal. Pienso ascenderte a capataz, y esta noche es buen momento para que empieces a practicar. Así que llévate a esta muchacha y dale una paliza. Ya lo has visto bastantes, ve símbolo cés como para saber hacerlo. «Le ruego al amo», dijo Tom, «que no me obligue a, a símbolo hacer eso. No estoy acostumbrado, nunca lo he hecho, no puedo, es imposible. Vas a aprender a hacer muchas cosas que no sabías an símbolo tes de que yo acabe contigo», dijo legré, cogiendo un latisímbolo go de cuero y golpeando fuertemente a Tom en la mejilla, si símbolo viendo después con una tunda de golpes. «Ya está», dijo, deteniéndose para descansar. ¿Ahora me seguirás diciendo que no puedes hacerlo? Sí, amo, dijo Tom, levantando la mano para apartar la sangre que resbalaba por su cara. Estoy dispuesto a trabas ymbolojar noche y día mientras me quede vida y aliento, pero no me parece bien hacer eso, amo, y nunca lo haré, nunca. Tom tenía una voz extraordinariamente suave y dulce y unos modales siempre respetuosos, lo que había hecho creer alegre que sería cobarde y fácil de someter. Cuando dijo de símbolo tas últimas palabras, un estremecimiento de asombro los asímbolo cudió a todos. La pobre mujer juntó las manos y dijo, «Oh, señor», y todos se miraban unos a otros y contuvieron el aliento como preparándose para la tormenta que había de ese símbolo tallar. Legré se quedó estupefacto y confuso, pero finalmente espetó. «¡Maldita bestia negra! Me dices a mí que no te parece bien hacer lo que yo te ordeno. ¿Qué derecho tenéis cual símbolo quiera de mi ganado a pensar lo que está bien? No pienso tolerarlo. ¿Pero qué os creéis que sois?» A lo mejor te crees que eres un caballero, Tom, que puedes decir a tu amor lo que está bien y lo que no. Así que a ti te parece que está malazo sin volotar a la muchacha. Yo creo que sí, amo, dijo Tom. La pobre criatura está enferma y débil. Sería una crueldad y yo no lo haré en un símbolo K. Amo, si piensa usted matarme, máteme. Pero nunca le símbolo vantaré la mano contra ninguno de los presentes. Antes mos símbolo riré. Tom hablaba con voz tranquila, pero con una decisión inconfundible. Legré temblaba de ira. Sus ojos verdosos fulgu símbolo raban con furia y hasta su bigote parecía rizarse de rabia. Pero, como una bestia feroz que juega con su presa antes de devorarla, reprimió el fuerte impulso de infligir violencia y símbolo inmediata y dijo con amarga burla. Vaya, vaya, aquí tenemos un perro beato de verdad, ve símbolo nido entre nosotros pecadores. Un santo, nada menos que un caballero, para hablarnos a los pecadores de nuestros pez símbolo Debe de ser un hombre muy piadoso. Sin ver símbolo güenza, que te haces el beato, no has leído en la Biblia. Sirvientes, obedeced a vuestros amos. ¿Y no soy yo tu amo? ¿No he pagado 1200 dólares en efectivo por todo lo que hay dentro de esa maldita cáscara negra? ¿No eres mío ahora, cuerpo y alma? Dijo asestándole a Tom una patada violenta con su bota. Contéstame. En la profundidad misma del sufrimiento físico, encorva símbolo Domingo como estaba por la brutal opresión, a tome esta pregunta le llenó el alma con un destello de júbilo y triunfo. Se hirvió de pronto y miró gravemente al cielo, mientras se entremez símbolo clavan las lágrimas y la sangre que chorreaban por su rostro, y exclamó. No, no, no. Mi alma no le pertenece, amo. No la ha comprado Domingo, ni puede comprarla. Ya la ha comprado y se la guarda uno que puede quedársela. «No importa, no importa símbolo ta, a mí no me puede usted hacer daño. Que no puedo», dijo Legree con escarnio. «Ya lo veremos, ya lo veremos. Vosotros, Sambo, Quimbo, pegad símbolole a este perro una paliza de la que no se recupere en un mes». Los dos negros gigantescos que agarraron a Tom en ese momento con una expresión de diabólico alborozo en sus semblantes podían encarnar con bastante rigor las fuerzas de las tinieblas. La pobre mujer chillaba de aprensión y todos se levantaron, como de común acuerdo, mientras lo arrastra símbolo Van fuera sin que opusiera resistencia.